Hola, buen día, ¿cómo les va? No, mira, eh, hoy el Consejo Deliberante ya eh, citó primero, ha citado a las dos empresas, eh, a la Cámara y al Sindicato. Bueno, primeramente estuvo el sindicato sí. eh, ahora estuvo la terminal y, y la Cámara. Este, bueno, no, hay, hay un proyecto del Ejecutivo eh, con respecto al taxi. Sí. hay, un, hay un, Quieren hacer una aplicación de bajar el. Este, de 800 a 700 por habitantes, eh, la cantidad de taxis. Este, bueno, hay, un, hay unas reformas ahí que quieren hacer, hay, bueno, y se, se, se trabajó en eso, se hablaron otros temas que salieron a colación, este, bueno, en buenos términos sí, pero este, bueno, planteamos que no era el momento, este, nosotros creemos que antes de bajar o antes de decir ponemos más taxis, deberíamos, como digo yo siempre, eh, tener una sociedad ordenada, eh, un colectivo que sea colectivo, y bueno, entonces sería así, para ser serio, nos sentamos y hablamos como corresponde. Pero hoy, por hoy, este, ese es el planteo que hicimos. Bueno, ellos eh, ahora tenemos que presentar unas notas con todas nuestras eh, observaciones, uh -huh. y bueno, este, y ellos decidirán después. Estas modificaciones que quiere hacer el Ejecutivo Municipal, ¿apuntan a qué, según ustedes? Ya ponemos taxis poner ah, bueno, más taxis sí sí sí y, direc y direccionar los taxis hacia una empresa cosa que no, que no estamos de acuerdo para nada no para nada no no no al contrario eh, el servicio eh, yo le preguntaría en, en, qué, estamos, en, qué, en qué, estamos, eh, qué estamos haciendo mal porque si usted porque siempre vamos a caer en lo mismo Ah, el día de lluvia al ah, día de lluvia bueno, el día de lluvia hermano no hay caña en la quiaca. En la China hay taxis. Más con la ciudad como que tenemos. Nosotros siempre digo lo mismo: estamos tardando mucho en hacer los viajes, muchísimos, muchísimos. Años. Estamos dejando a la gente eh, a una cuadra de la casa, porque ayer yo que estoy trabajando dejé una señora ahí en Posta de Tacto y bueno dice no señor déjeme acá porque es", y dice, efectivamente me quedo encajado y salgo en primera y hasta que llego al centro son 40 minutos. Cuando yo un viaje de eso tendría que tardar no menos de 12 minutos, 10, 12 minutos. Eso, eso implica eh, que, que el sistema eh, eh, colapse, ¿viste? Porque estamos tardando mucho. Pero no es una cuestión del, del, del taxi, es una cuestión de que no podemos andar. ¿Usted cree que hay una demanda en la ciudad como para que haya más taxi? No, para nada. No, no. No. Bajó el trabajo, bajó un 15%, pero eso no, no es por los costos del taxi, sino por el costo que la gente no, no tiene para comer. Esto esto viene, viene de más arriba el tema, ¿viste? Pero bueno, nosotros. Tenemos un negocio y el negocio también, como el que os quiero, se ve perjudicado nosotros también. En ¿Y esta modificación... Perdón, dice que esta ordenanza buscaba direccionar a una empresa con beneficios. Exactamente, sí, sí, sí, y que las próximas, y si, si se acepta esto de bajar de 800 a 700, que esos autos vayan a la otra empresa, al Rayo Centro. Este, no estamos de acuerdo porque la ordenanza es otra cosa. Y vos mañana te, tenés la suerte de que te dan un taxi, vos, te, vos podés elegir a la empresa que vas. Este, bueno, y con eso no estamos de acuerdo para nada. ¿Por qué deberían ir a esa empresa en particular? Eso es lo que nosotros le preguntamos a ellos este, y que no tienen que contestar porque no, este, a ellos hablan de monopolio. Monopolio no, no para nada. Este, vos vas a donde más te conviene trabajar. Yo voy a la empresa que está mejor organizada, voy a la empresa que está, que hace mejor las cosas, voy a la empresa que está este, como corresponde, ¿viste? Entonces, bueno, y donde me venden mejor servicio. Yo voy a trabajar, no voy a a ver si por las dudas me sale algún viaje. ¿Ustedes tienen información de que esa empresa estaría eh, siendo ocupada o este, estaría manejada por un funcionario municipal? Mirá, sabemos eh, sabemos que hay un directivo, hay un funcionario, sabemos que está, bueno, no, no es que yo vaya a descubrir la pólvora, que si bien la ordenanza dice que no debería, bueno, pero a mí no, no, no, no me molesta, eh, pero sí... Eh, creo que Sandro, Sandro se llama así. Pero no, no, no me molesta que sea funcionario que sea intendente si quiere mañana. Eh, si La es otra cosa, pero bueno, se lo permiten por algo será. Este, ¿Hay lo bueno Si sos sí, sí. funcionario, no puede tener una licencia. Exactamente, vos si sos funcionario no puede tener una licencia. O si tiene una licencia no podés ser funcionario. Una de las dos. O te bajas del coche o no sos funcionario. Pero bueno, eh, se lo permitieron, por algo será. Eh, yo no estoy en contra ni nada, ni que voy a patricar por eso, ni nada. Pero bueno, pero me parece que eh, al, al, al pedir esto es algo que te hace ruido, ¿viste? Que como que uno no no, no, no te cierran las cosas, ¿viste? ¿Qué relación tiene la empresa? Y es propietario de un, es propietario de un taxi. ¿En esa empresa? En esa empresa, es propietario de un taxi, sí, sí. Tiene sí, taxi hace muchísimos años. Y creo que es directivo de la empresa también porque yo he tenido reuniones donde él ha estado este, en la mesa directiva. O sea que habría conflicto de interés, entonces Ya, qué sé yo, yo no quiero hilar tan fino, ni quiero entrar en, en, en una polémica con él, ni quiero entrar en una polémica por nada, yo simplemente lo que quiero es lo mejor para el servicio, que podamos trabajar tranquilo que el municipio eh, haga lo que realmente tiene que hacer y de la forma mejor posible, que consensuemos. Nosotros trabajamos, somos unos laburadores, ¿viste? yo quiero trabajar y sentarme al auto y trabajar tranquilo, sin estar pensando nada, ¿viste? Y que, por supuesto, si tengo un negocio, y quiero ganar dinero. Yo tengo un negocio para ganar dinero, este, no, no tengo un negocio para hacer beneficencia, si bien es, es un, un servicio público pasajero, pero bueno, pero es mi negocio, y vivo de esto. Eso es lo que tienen que entender, ¿viste? No, no, no hablamos de Uber, pero yo lo tiré así como diciendo encima que tenemos toda esta problemática tenemos el problema de Uber pero bueno, sí, les puedo hablar de Uber eh, yo esta semana he estado eh, hablando con Capital eh, estoy hablando con Paraná estuve hablando con Rosario con todo, ten, nosotros con La Pampa somos integrantes de la confederación, hay dos confederaciones que se van a a fusionar y, está, y creo que vamos a hacer sede nosotros acá en La Pampa van a venir en apoyo también por los dichos o las que un diputado, hay que ha salido a decir algunas cosas, qué sé yo. yo no he tenido la suerte de hablar con él, ya le, he pedido, le pedí ayer una audiencia con la secretaria, bueno, quedaron de llamarme, todavía no he podido. Sé que el sindicato se ha reunido, alguna empresa se ha reunido con él, yo todavía no. Pero bueno, no, no habrá podido recibirme, no sé. Pero estoy esperando que me llame. ¿El sindicato dicen que Uber es mala palabra? Este, bueno, eh, no, mala palabra, qué sé yo, no sé a qué se refiere mala palabra. Lo que sí sé que Uber no es, es, es una empresa de negocio, no es una empresa de transporte. Es una empresa de negocio que está manejada desde Europa, por un no sé quién, que está atrás de una computadora, manejando y llenándose los bolsillos a costilla nuestra. ¿Viste? Este, ya te digo, es una empresa de negocio en el cual es desleal por supuesto. Eh, no, está, eh, no está legislado en el país, no está legislado en el país, este, menos acá en La Pampa. Este, por eso nos llamó la atención que los recibieran, ¿viste? pero bueno, ellos, ellos son los que, los que supuestamente saben lo que hacen. Este, entonces, pero ya te digo, no, no, no, no legislan, no, no está legislado, no, no tributan, no tienen carnet profesional, no tienen seguro, este, no saben. Ah, sí, pero te dice que Juancito Pérez va arriba de un coche. Sí, puede ser un FIA 600, puede ser un. Logan puede ser, con eso, porque no, no, no especifica modelo, no especifica. y aparte te dice, sí, en Joncito Pérez, pero vas arriba, o voy yo. No hay un, un, un, un alguien que lo controle, no hay nadie que lo controle, ¿entendés? No es como nosotros que transporte, bueno, eh, yo forastiero, ando en el taxi, y le digo, a ver, forastiero, ¿usted quién es? Y él me controla, ah, sí, cree usted mi chofera, ah, es usted, perfecto, te controlan, ¿sabes? Tenemos psicofísico tenemos psicológico carne profesional, tendremos que pasar por unas cuantas cosas que esta gente no, no, no, viste, son... vienen, trabajan, este, y es leal, es leal. Bueno, ahí escuchábamos, eh, Sebastián, a Ernesto Forastiero de la Cámara de Taxis, como decíamos hoy, eh, estaban reunidos con los concejales eh, aquí en el Consejo Deliberante porque eh, la Comisión de Obras Públicas, Obras y Servicios Públicos, eh, fue, fueron los que invitaron tanto a los eh, peones de taxis como a la Cámara para hablar de esta modificación que quieren hacer desde el Ejecutivo Municipal. Eh, dicen ellos, dicen desde la Cámara, para beneficiar a una empresa que el propietario de esa empresa sería un funcionario municipal, según dijo Forastiero, él lo nombró como Sandro, nosotros podemos decir, según él nos decía, es Sandro Martín, el director de gestión social de la municipalidad, quien es dueño de esa, de esa empresa que, según dicen desde la Cámara, quieren beneficiar con esta modificación de la ordenanza que quieren hacer desde el Ejecutivo Municipal. Uh -huh. Así que todo esto pasó en este rato de hora y pico que duró esta, esta Comisión de Obras y Servicios Públicos, que habitualmente duran una media hora, 20 minutos, esto se extendió demasiado y fueron ese fue el tema este, de, de, de denominador común que se habló, el servicio de taxi en Santa Rosa. Bueno, sí.